One, get up, and one, two, three. Ay. Enséñame el dedito se le rompió el dedito estos muchachos merecen aplausos la lata no, no dura esto suena el tambo en semilla de la música africana suena el tambo en semilla Ja La gente está gozando irimo, mira. Mira, mira, mira. Esto es para los bailadores. Semilla, de la música africana. Suena el tambo en semilla. Yeah. Goal! Oh.